Amables oyentes, estábamos hablando de las sectas musulmanas en el Islam. Toda esta serie de pláticas ha sido muy respetuosa con respecto a Mahoma, al Islam y al Corán porque nosotros somos partidarios de la libertad religiosa, del respeto por todas las creencias y también reconocemos muchas de las virtudes de la literatura sagrada del Islam como el Corán y muchas de las virtudes de su fundador Mahoma y también de la estructura religiosa de esa importante religión que está tan difundida en nuestro planeta. Y hemos mencionado también que si bien Mahoma dijo que sus fieles se dividirían en 72 sectas, este número ha sido muy sobrepasado. Decíamos que los primeros sismáticos, los primeros que causaron división, fueron los carijitas, que eran fanáticamente ortodoxos, y muy diferentes de las sectas posteriores después vinieron los mutasalitas que eran los libres pensadores del islam y los murjitas pero eh, lo que es evidente e importante en la actualidad es otra cosa hay sectas como los chiitas ustedes habrán oído hablar de los chiitas ¿verdad? y también los sunitas los primeros los chiitas están subdivididos en imanis, ismailitas y saidis y los sunitas tienen también una estructura menos heterodoxa, pero de la misma manera muy difundida. Además, hay otro movimiento muy importante, el de los sufíes, que son los místicos del Islam, que han dado origen a un gran número de órdenes de los derviches. Ahora, el Islam ha llegado a ser una religión, como decíamos, universal, no en el sentido que predomina en toda la humanidad, por supuesto, no podemos establecer con corrección estadística, sino estimaciones. Pero hay que tener en cuenta que han ejercido bastante influencia en culturas árabes y afines en el mundo de hoy. La secta sunni es el cuerpo principal de los musulmanes es predominantemente tradicionalista. Se llaman sunnis porque hacen hincapié en el suna, camino, que viene del fundador Mahoma sin interrupción. Después la secta Shia apareció muy temprano en la historia del Islam. Sostiene que el primer sucesor realmente legítimo fue Ali, quien perteneciendo a la familia de Mahoma, era el único que debía continuar la verdadera sucesión de Mahoma. Ali y sus dos hijos Hassan y Hussein fueron mártires religiosos y han sido venerados por los miembros de esta secta Shia. Y las varias subdivisiones de la secta Shia difieren en lo tocante al número de imanes o caudillos de nominación divina, así como con respecto a la identidad del último magdi o guiado. Los musulmanes Shia habitan en muchas regiones del mundo árabe, y tienden al liberalismo, al misticismo y hasta al panteísmo y han sido influidos, como hemos comentado ya anteriormente, por el zoroastrismo. A su vez, la secta sufi, así llamada por su original vestimenta, suf, de lana tosca, tiene otro carácter religioso, porque... La idea de los sías es que la divinidad puede en algún modo aproximado convertirse en hombre, horrorizaría al austero trascendentalismo de Mahoma, a pesar de que él había experimentado algo del sentido místico de ese divino arrobo o esta posesión de lo divino. Pero esta idea de encarnación sí está desarrollada por esta secta sufí, se caracterizan por la tendencia panteísta que afirma que hasta los hombres comunes pueden llegar a ser casi divinos, por un proceso de ascetismo y misticismo. Los sufis están, por ejemplo, entre otros lugares, en la India. El sufi más famoso fue el místico persa Halal Uddin Rumi, que vivió entre los años 1207 y 1273, de nuestra obra. Y el más famoso religioso, avivador y escritor de toda la historia del maometismo, de toda la historia de Islam, fue Al-Ghazali, que murió en el año 1111. Por supuesto, hay muchas más sectas y denominaciones entre los musulmanes y muestran una tendencia un poco opuesta, aunque Mahoma reconocía que iba a haber sectas, el Corán advierte que no convienen esas divisiones. El Corán dice, Abrazad la religión divina en toda su amplitud y no forméis cismas. Es decir, no forméis divisiones. También dice, No toméis el partido de aquellos que divididos en sus creencias han formado sectas diferentes. Otra cosa que dice el Corán es, Abrazad al islamismo y que ningún cisma os divida. Todas estas cosas son importantes. Yo que casi todas las sectas del Islam coinciden en algunos hechos que son, digamos, sus puntos fuertes. Por ejemplo, la posición que afirma que hay una divinidad suprema y que es contraria a todo tipo de idolatría. La confianza del Islam en un gobernante del mundo realmente soberano. También la doctrina de un Dios misericordioso y compasivo guarda tanta semejanza con el Dios descrito en la Biblia judeocristiana. Después, otro punto fuerte es su principio de completa devoción a la voluntad de Dios, de sujeción, de obediencia a a la. Otro punto fuerte también es la teoría de un ineludible y justo día del juicio final. Además, Hay un hincapié notorio que ya hemos destacado varias veces en nuestros comentarios, en la vida continua de oración, un mérito del Islam. Además, el ejemplo poderoso de la vida de Mahoma, que tiene tantos puntos fuertes y dignos de elogio. Por otra parte, está como un punto fuerte también la perspectiva universal, porque el Islam no se considera una religión zonal o regional o limitada a determinados sectores geográficos, a determinadas áreas, sino que es para todo el mundo y para toda raza. Por eso hay que reconocer la agresividad misionera del Islam que se está manifestando mucho en nuestro tiempo y la gran unidad entre los creyentes a pesar de las sectas. Todo esto hay que reconocerlo. Nosotros somos cristianos, Explicaremos más adelante nuestros propios puntos de vista, pero sin duda el Islam merece nuestro respeto, así como merece también nuestro respeto el judaísmo y como merece nuestro respeto cualquier otra religión que tenga estas características que podemos reconocer como virtudes humanas o divinas, según vamos a discutir más adelante. No se ofenda ningún seguidor del Islam con lo que estamos diciendo porque estamos tratando al Islam con el mayor respeto y humanamente también con la mayor admiración, aunque en algunas cosas no lleguemos a la coincidencia absoluta. Hablaremos de esto en la próxima plática porque hoy terminó mi tiempo, amables oyentes.